So I La Zona Norte Cristo Dínguez Remix Y esto es A La Vieja Escuela Este es el segundo impacto